Silvia Casola con Juanjo Sánchez Toro, con Manuel Carbellal y con Josep Guijarro. Josep, eh, antes de las dos, eh, cuéntanos un poco esta información. Ciento cincuenta y segundos, eh, cada 157 segundos se capta esa señal. ¿De dónde procede? ¿Cuál es su origen? ¿Se sabe algo sobre ella?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 Insistimos, ¿eh? he dicho segundos, no, son días, cada 157 días se capta esa señal, tiene origen inteligente o no lo tiene. Bueno, es la primera de las noticias de las informaciones que vamos a tener esta noche en la Tertulia Zona Cero, con muchas noticias, con muchos datos, pero van a ser después de las noticias que llegan ahora mismo en Onda Cero, de las dos de la madrugada. <risa>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 que este tipo tenía, que este perdón, este tipo, este, este monarca, este del alteza, alma. perdón, perdón, si es que estoy, estoy un poco republicano, sí. esta alteza serenísima. Sí. Joder, ay, ay, hombre, muy tampoco bien. te pases bien. No, joder, no, sí. claro. Oye, claro, oye no, no, hay que, que hablar sí. con propiedad. Ahí estamos. Y, alteza y es sinceri... serenísima, dice. Alte... Pero, oye. Pero, Manuel, tú de claro, qué sigo eres oye que yo me sí, que aquí sí, que al es, tratamiento formal que es muy poco sí, protocolario es más republicano que yo bueno pues el caso es que esta Alteza Serenísima eh, invitó a Jacques Ballet al palacio porque estaba muy interesado en sus en sus investigaciones ovni tan interesado que hizo donaciones millonarias de, de dinero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 que se habían secuenciado hasta ahora, por ejemplo, el del, del pulpo, ¿no? Para hacer un pulpo a Feira ya para celebrar el, el desconfinamiento ahí, de Galicia. <ríe> el Que, por cierto, sabéis que no se puede hacer uh, calamar a Feira porque... Está muy es duro el, y, y, y se